Sí, Cintia, en realidad fue, según dijo el gobernador Sergio Cilioto, que fue el que presidió esta reunión de trabajo con muy fuerte contenido político, lo nombró así, lo consideró así, pero es una reunión、eh, que tiene condimentos muy políticos porque están casi todos los intendentes e i n t e n d e n t a s y p r e s i d e n t e de c o m i s i ó n de fomento de la provincia de La Pampa. Sergio Cilioto los mandó a militar la producción. y que las、eh, intendencias dejen de ser un、eh, mero prestador de servicios. Así lo dijo en parte del discurso que dio el gobernador Sergio Cilioto aquí en Castelvecchio. Por eso esta jornada de esta reunión de trabajo, que ustedes sepan, como cabeza de la administración municipal, qué es lo que podemos ofrecer todos juntos, y que acá no haya ningún tipo de grieta, porque todos tenemos el objetivo, De desarrollar d e la provincia. Yo sé lo que trabajan ustedes para dar respuestas a aquel que no tiene trabajo, no tiene cómo llegar a fin de mes y cómo buscan darle la solución. La solución la podemos dar entre todos si trabajamos en conjunto y tenemos claro el objetivo. Por eso, en este desarrollo, cada una de las áreas del gobierno provincial que tienen injerencia y que Diseñan políticas públicas para generar desarrollo, interactúen con ustedes. Una vinculación permanente, como siempre lo digo y lo voy a repetir: lo que les anticipamos, que los municipios sean la ventanilla territorial de la agencia de inversiones, porque la agencia de inversiones n u c l e a todas las áreas del gobierno provincial y también tiene una mirada política, porque también contiene a representantes del pueblo. porque está también integrada por, por legisladores de la provincia de La Pampa. Por eso yo los invito a militar, militar la producción, militar el trabajo genuino. Bueno, ahí hablaba, sí hablaba el gobernador Sergio Cilioto, en otro de los tramos、eh, dijo que esa agencia de producción que es i c o m e、eh, x tiene que ser una de los, de los pilares fundamentales que los intendentes y las i n t e n d e n t a s de la provincia、eh, se convoquen para generar producción, para que los、eh, municipios dejen de solamente prestar servicio y se involucren en la producción de toda la provincia. Previamente hablábamos con Marcelo Predonta, que es el secretario de Trabajo, que también participó de esta reunión de trabajo, entre comillas, y entre otras cosas dijo que no se puede festejar, no se puede tirar manteca al techo por la baja de la desocupación, y también prestan atención a lo que decía respecto a una posible precandidatura a intender De la ciudad de Santa Rosa dijo que no habla de precandidatura, pero sí quiere estar en la discusión. Como lo veníamos diciendo, se derramó en una cifra que el INDEC para el conglomerado Santa Rosa todavía nos da muy auspicioso. No quiere decir esto que hay que estar eufórico, ¿eh? porque la estacionalidad del trabajo, la obra privada, la obra pública también puede marcar alguna oscilación. Entonces, ni éramos pesimistas cuando marcábamos 13 puntos, que nosotros decíamos que éramos. Optimistas para salir de la crisis y poder recuperar rápidamente los niveles de empleabilidad, hoy tampoco hay que pasarse de eufórico para decir, mirá, la pampa、eh, brilla, tenemos. No, no, me parece que ahora llegamos al momento donde tenemos que generar políticas activas de capacitación, forma... formación y fortalecimiento de competencias para poder bajar a lo que sería el núcleo duro. El núcleo duro es aquella actividad que no hay pleno empleo, no hay cero desocupación, eso no existe. Pero sí hay que achicar todavía por lo menos un punto y medio, más un, dos puntos, para que en la provincia de La Pampa realmente se consolide este proceso de empleabilidad. Y después el mundo del trabajo tiene la segunda problemática, que es muy grave y que es macroeconómica, que es la inflación, que hay que resolverla, porque ahora encontramos a los pampeanos con trabajo que el sueldo no le s alcanza. e s u n a actividad、jóvenes. institucional, pero hay alto voltaje político. Están todos los intendentes y también están reclamando los intendentes, por ejemplo, el dinero de coparticipación, que es un tema. Que quizás no se trate, pero es un tema que puede llegar a rondar. Es una discusión que desde que yo estoy en política siempre se dio. Ahora, hay que ponerse de acuerdo, pero no es un tema que yo pudiera opinar, digamos, técnicamente, con, apropiadamente. Pero me parece que es un debate que en la provincia de La Pampa se viene proponiendo y posponiendo. Se propone y se pospone. Se propone y se pospone. Me parece que de a poco hay que avanzar. En un acuerdo que de todos los interesados, los que saben de la materia, puedan aportar su conocimiento y llegar a un acuerdo. ¿A la Secretaría te llegan, no sé, pedidos de empresa, de ayuda, de asistencia? Digo, ¿cómo v e í s la demanda laboral? ¿Cómo llega a la Secretaría? Mira, yo te digo que ha pasado el tema donde las empresas están pidiendo asistencia. Hoy las empresas me están pidiendo que ayudemos a capacitar y formar a la mano de obra desocupada en las necesidades que tiene. n Mira, Hay un caso paradigmático que lo cuento porque、bueno, me pasó el otro día. En el Parque Industrial hay una empresa muy reconocida de contenedores, que fue la que asistió a salud en la crisis del COVID, que ya tiene contrato asegurado con una multinacional. Y le están faltando soldadores, soldadores de precisión. Bueno, eso significa lo que estamos haciendo es vincularnos con los intendentes para poder hacer un gran marco donde el que está en el territorio nos solicite en qué necesita. Porque, si yo desde la calle Moreno, en Santa Rosa, digo que en Alvear están necesitando soldadores y lo que están necesitando, chicos que puedan manejar o trabajadores que puedan manejar la tecnología en un tractor. Entonces, eso se trata de vincularnos, eso se trata de saber de la necesidad que tenemos. Y vuelvo a repetir: de la Secretaría de Trabajo vamos o estamos constituyendo un gran acuerdo provincial con los intendentes para. La capacitación y formación, y sobre todo darle valor agregado a la mano de desocupada para poder bajar aún más este número, porque este número que llevamos a 6,9 es una reacción post-crisis. s v e g a Rebotas. Ahora hay que empezar a trabajar con aquel que no hace COVID que está excluido, sino que viene excluido de, de, del mercado y de la cuestión formal hace mucho tiempo. Seguramente me vas a decir que no es tiempo de candidatura, s pero ¿tenés idea de.? Una precandidatura a intendente, ¿te gustaría? ¿Está en tus planes? ¿Está en tu, en tu mirada al futuro? Mirá, yo soy. Yo hago política todo el día. Y tengo expectativas ciertas. Pero hoy también tengo un mandato del gobernador de la provincia. Que nos junta, nos junta los lunes en la reunión de gabinete. Y nos pide que nos aboquemos a la gestión. Nosotros lo mejor que podemos hacer hoy es hablar de gestión. Debatir políticas públicas de gestión. Para ver cómo las mejoramos. Y, y en eso estamos abocados. Pero es cierto que hay un tiempo que se está acelerando. Y que es político. Y cada uno. Y yo tengo legitimidad de tener expectativas como lo tiene otro. Yo no hablo de precandidatura, sí hablo de estar en, en, en la mesa que haga que el peronismo vuelva a ser triunfante como en l el 83. Pero si no ves la situación del frente de todo nacional, el gobierno nacional, sea la división, a la inflación, son tiempos donde las balas de fogueo hacen que algunos ignotos dirigentes pasen a la popularidad. Cinco minutos de fama. Ahora, yo rechazo, pero. Terminantemente, toda digamos, discusión g a m o d i s pública que afecte la imagen y lo que representa el presidente de la República Argentina. Alberto Fernández es el presidente que el FREJUPA, y yo soy parte del FREJUPA con el peronismo, hemos elegido y yo confío en las políticas públicas. No se puede tener una recuperación del empleo en tan poco tiempo si no hay políticas públicas nacionales que ayuden a las provincias a generar este tema. Esto es claro. Ahora, ¿hay problema, un problema con la inflación? Debatámoslo vos. ¿No le estamos encontrando la vuelta? No le estamos encontrando la vuelta. Pero de ahí a denostar al presidente, de salir a figura. p a r t e te vuelvo a decir, no quiero decir personaje de, baja, de, baja, de bajo tamaño, pero sí obsedio de la política que lo único que hacen es rosquear permanentemente y afectar y ponernos en una situación que en la provincia, no en la Pampa, no la tenemos. Nosotros acá estamos unidos, hemos fortalecido el Precupa. Pudimos tener ante la ola nacional un triunfo en Santa Rosa porque trabajamos todos juntos, bancamos a nuestro intendente, bancamos a nuestro gobernador. Me parece que esa es la línea que hay que seguir a nivel nacional. Tenemos problemas, d e b a t á m o s l o hagamos un congreso, pero no por los diarios porque lo único que hace es darle de comer a la oposición. La oposición habla más de nuestra interna que de proponernos a nosotros política diferenciadora. Nadie puede alegar en su c o n t r a su propio torpeza. Bueno,、eh, Marcelo Pedonta, en esta reunión de trabajo que organizó el gobierno provincial y convocó a 79、eh, intendentes y、e、intendentas de la provincia de La Pampa, los tres municipios más importantes son Pico,、eh, Hacha y Santa Rosa. Fernando Alonso está presente, Abel Sabarote está presente, y n a p o l i no fue. Bien. Gracias, Mauro. Mañana seguimos y analizamos ese último dato que acabas de tirar. ¿Cómo no? Hasta mañana. Hasta mañana.